Vamos en esto que es uno contra uno hasta las 13, como todos los mediodías de hace nueve años a esta parte. Nos vamos a Córdoba. ¿Te va, Bruto? Buen día. Hola, Fabio, Buen día ¿No? para vos y toda la gente ahí. Muy, muy feliz año. Bueno, igualmente para vos. Feliz año para vos. este, Bueno, ¿fuiste papá ya? No, no. Recién estoy saliendo ahí del hospital. Sí, ahora está con tres de dilatación así que seguimos esperando parezco Vicky, Vicky Chipolita que contando todo el proceso del embarazo Sí, la verdad que sí. soy la, la, la Vicky Chipolita que de, de, del básquet. ¿eh? no, no empecé a barrer que empiezo yo a no tranquilo tranquilo no, no, no te barrié yo solamente dije lo que vos acabas de decir nada más, nada más <risa> bueno, contanos un poquito la, vos tenés estás estar usando hermanos libres si, sí, estoy manejando por eso Ah, ¿y no podés parar un cachito o no, no? ¿Te molesta? Bueno, para que, que frena? queremos volver a ¿O... No, no, no, no, no sí. te hacemos todo esto es radio en vivo Nosotros eh, estamos hablando con Bruno Lava, que Manos Libres Se escucha un poco lejos, un poco latoso Entonces por eso, para poder charlar bien con vos acerca de todos lo, los cambios Todas las cosas que se están dando Vamos a esperar que te tomes esos 32 segundos para vale, poder sí. estacionar, parar el auto y poner el teléfono en, en tu mano y poder este dialogar con Santiago Ortega y con quien te habla, Juan Alberto Ortega. bien? Ahí, Ahí está también, mejor. Bueno, eh, gracias eh, Bruno, en serio. No, por favor, favor. El eh, Brunito, contanos un sí. poquito este, los cambios del equipo y todo eso. Bueno, más que cambios, se han agregado jugadores. Como es público conocimiento, empezamos con un equipo tarde de juveniles para darle rodaje, para economizar mucho también. Empezamos con varios fichas menos. Bueno, ahora hemos incorporado base, un bate, después Abrir una barradera y ahora estamos esperando en el día de Joe Powell, que estaría saliendo hoy y llega, llega mañana. Eh, bueno, eh, uno conocido, ¿no? El Powell, que es. Eh... Fue jugador de San Lorenzo Almagro, un jugador que tiene una trayectoria muy importante, que en el momento que vino San Lorenzo venía de ser asistente en un equipo de NBA, que ganó la Euroliga, que tiene dos anillos de, de NBA, que es, que es Powell. El otro, eh, ahí estábamos leyendo algunas historias eh, de, de, de su pasado, eh, más, más sí. complicado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionan este tipo de contrataciones? ¿Cómo, cómo sabiendo por ahí cómo es este, su carrera, su palmarés, cómo, cómo, cómo se contrata? Sí, la verdad que nosotros nos enteramos después de lo que era su, su vida privada, su antecedente en eso, pero nosotros, viste, que siempre se maneja que muchos representantes están mandando jugadores. Como bien decimos, uno es conocido, es menor el riesgo de, de, de errarlo. Cuando uno empieza a, a ver jugadores que no han incursado en la liga, viste, siempre tienen 10 centímetros más, o tienen más armadero que, que lo que en realidad tienen, es una apuesta. Eh, sabíamos que había un buen jugador por antecedentes que nos habían contado asistentes en la Liga de México como es el hermano de la etapa rival y nos había hablado muy bien y después nos enteramos de lo que era su vida privada y los antecedentes que tuvo pero como te digo su vida privada, tema de él, acá pudo llegar al país sin ningún problema sin de, de, de su país sin ningún problema así que bueno, apostamos por claro. ese jugador que, que, que, que nos aporte y a la primera que veamos que nos va o ver. Bruno, me imagino que están ansiosos también, no solamente por, por la, la llegada de un nuevo nuevo hijo, nueva hija, sino por lo que se viene en menos de 10 días, va exactamente 11, ¿no?, por lo que se viene la vuelta de Atenas al rubro internacional, en lo que será Grupo A de Liga de las Américas. Sí, sí más que ansioso, estoy contento, feliz, que Atenas vuelve a un plano internacional, la verdad que es algo muy lindo por lo que es la historia del club, ¿no?, Poder vivir eso, es algo muy lindo para todos los hinchas de Atenas, para la gente de Córdoba. Eh, tranquilo, como te digo, pero bueno, ahora con esta movida que, que, que hicimos, queremos estar a la altura de la circunstancia. Quedamos con el Fácil, porque es una liga muy dura, donde todos los equipos se empiezan a potenciar también. Pero y bueno, te repito, estar a la altura de la circunstancia y tratar de hacerlo hacer lo mejor posible. Bueno, ¿y cómo va este grupo? Porque están los campeones de Brasil... ¿El campeón uruguayo y el campeón colombiano? El grupo va a ser muy difícil, va, va a ser difícil como son todos los grupos. Creo que dentro de todo, este grupo es el más parejo de todo, donde no hay uno que diga bueno, va a rajar. Creo que puede clasificar cualquiera de los, de los cuatro equipos que tenemos a chance, que el equipo que lamentablemente para el primer eh, cruce no, no está en nosotros ya teníamos pensado de tomarnos fortalecer la zona pintada para que acompañe a Martín en esa zona, como es el caso de los Pavel, pero juntos en la zona Gringo. Así que bueno, sabemos que va a ser difícil, pero no es imposible. Eh, al principio la año no va a tener sus minutos a nivel internacional, confiamos plenamente en ahí para que lo acompañe en el Pavel. Y si ya sí, nosotros tenemos la suerte de clasificar en la primera, la primera ruta, estaría Gringo Martín para los Unidos. Bueno, y en cuanto al inicio de la Liga, me imagino que no fue el esperado, eh, el récord negativo y además eh, entró en la historia no del peor arranque de Atenas. ¿Con qué expectativas sí. tenés de, de lo que se viene en cuanto a la Liga Nacional, si bien es cierto que están reacomodando el equipo? Sí, si bien no se, no se empezó como como se esperaba, pero pero tranquilo, tranquilo porque era era en los planes, al hecho de vos tener un equipo tan joven uno siempre le decía que el Super 20 no es la realidad, no es la Liga Nacional, porque el Super 20 muchos equipos lo usan para, para armarse y llegar bien posicionado con rodaje a la Liga, la Liga después te va poniendo en el lugar que, que tenés que estar, nosotros tenemos un equipo joven, aportamos por eso, así que la tranquilidad está, siempre es que supimos eso, eh, si bien se perdieron los cuatro primeros partidos se recién empieza, sabíamos que después de, de la fiesta ya para enero, en todo momento hay un tiempo a tocar el equipo y bueno uh, tranquilo eh, confío completamente en todos los jugadores el cuerpo técnico y esto se puede ganar o perder esto es algo que se fue cambiando en la pena lo que era el último año delante de la desesperación cuando se pierde eh, o de entrar a cambiar de entrenadores o jugadores como pasó no tranquilo esto es un proyecto a largo plazo y hay que confiar y creer y así es el camino que estamos haciendo Con respecto a, a la llegada de Barovero y todo todo lo que se habló, Bruno, ¿qué nos puede decir? No, lo que se habló, no, no, no sé, la verdad que no estoy al tanto de lo que se habló, es una situación de que Bruno Barovero o sus representantes manifestaron, lo ofrecieron a Atenas, eh, apenas lo ofrecieron a Atenas, es un, es un chico del club, es un chico nacido en Atenas, apenas lo ofrecieron a los representantes, a nosotros nos interesaba por por lo que es Brunito para, para Atena, y apenas lo ofrecieron lo, lo antes de hacer cualquier cosa, mi viejo habló con Domingo Robles, yo también hablé con, con, con Leo Gutiérrez, eh, Nico Casolangui habló con Leo Gutiérrez, nos manejamos estamos tranquilos que nos manejamos súper bien, Domingo Robles, Leo lo sabe, y nosotros no hicimos absolutamente nada con ningún jugador que no estaba libre. Cuando Bruno Verabero reveló su situación con, con Peñarol, recién ahí nosotros nos sentamos a hablar con los representantes y, y bueno, llegó a buen puerto por una necesidad también de Brunito que la verdad que, que nos vino muy bien en, por lo que era el costo que tenía y que necesitaba estar en Córdoba por unos problemas, por unas razones personales y bueno, nosotros nos vino bien también y Nico Casalanguia le interesaba como jugador también. Última y ya te dejamos, Bruno. Eh, ¿Cómo es la situación de Fernando Martina? ¿Para cuánto tiene? ¿Cómo está de la lesión? Fernando Fer viene muy bien de recuperación. La recuperación un éxito. Eh, ya está recuperándose. Ayer ya estaba haciendo un trabajo diferencial, costado de la cancha, con el cuerpo físico que tenemos nosotros, que lo está llevando adelante, con eh, Mario y Santo en la cabeza calculamos que Fer en 20 días ya, ya puede estar, 20, 25 días, está volviendo a las canchas. Ah, buenísimo, buenísimo, para que pueda para que pueda estar, es un jugador importante dentro de la estructura de... Pero no va a estar para la Liga de las Américas, eso ya está confirmado. Yo creo que para... No que va a estar para la Liga de las Américas, es... ¿no? No, el primer truce no, lo que me decían ayer, pero tampoco hay que se quede da mucho tampoco la parte médica, pero que teóricamente estaría llegando para, si clasificamos la primera fase de la Liga de las Américas, para la segunda fase después de estar jugando Ah, bien, bien, bien bien, bien. Bueno, el... super, el... te dejamos te mandamos un abrazo enorme que, que sea todo con éxito, gracias por el contacto y por la confianza de siempre y un placer hablar con vos ¿eh? Por favor, el abrazo para todos ustedes bueno que tengan muy buen año todos ustedes por el ambiente del básquet y el abrazo y a disposición de ustedes para cuando lo Gracias Bruno Un abrazo, Fabi. Un abrazo grande. Chau, chau. La palabra de Bruno Lava, que es el manager de, de Atenas de, de Córdoba, contándonos un poco toda la, la actualidad de este momento cordobés.